Muy buenos días a toda la audiencia del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Al igual que en otras regiones de la Argentina, los tarifazos también golpean la dignidad de los mendocinos. En distintos departamentos de la provincia, vecinos y vecinas autoconvocados, gremios y sindicatos ya se organizan para hacer frente a la desmesurada suba de la luz y el gas como parte de la política recaudatoria del gobierno nacional. Concentraciones, reclamos y manifestaciones de todo tipo demandan consideración al Estado Provincial para con los sectores populares que sufren esta realidad. Escuchamos a Juan, vecino autoconvocado de Tunuyán. El, el, la autoconvocatoria por el tema de los tarifazos, las grandes subas que hemos tenido en este en estas últimas boletas en, en, en Mendoza, en Valle de Uco y principalmente acá en Tunuyán. Y así hemos ido llegando a la plaza la gente con bastón y demás, eh, tanto como jóvenes y algunos concejales de acá del departamento de Tunuyán. Pero bueno, este es el primer paso para ver si buscamos una solución de fondo. La gente está totalmente yo no sé si enbroncada, decepcionada, no no no sabría cuál es la, pero sí eh, lo que estoy seguro que está muy preocupada porque Ahora, como hablábamos recién, de una u otra forma, capaz que sacan un préstamo, venden algo, pueden pagar la boleta del gas, la luz. Boletas que han llegado entre 1.800, 2.000, 2.200 pesos en casa de familia. Pero, la próxima? ¿Cómo hacemos con la próxima boleta? Por el momento, las intendencias han presentado la tarifa social como posible solución al problema, aunque las comunidades no se quedan tranquilas y reclaman la acción de los legisladores. Se va a armar una solicitada donde van a estar pasando por el Consejo Liberante pidiéndole una, una asamblea a el gobierno departamental, al intendente eh, y que convoquen a diputados y senadores de la provincia de Mendoza para ver si podemos eh, llegar a presentar un recurso de amparo, qué podemos hacer o en conjunto qué solución le podemos dar a esto. Eh, esta autoconvocatoria se refiere exclusivamente a lo que el tarifazo de luz y gasto, que son los, los servicios de primera necesidad, porque eh, en su gran mayoría no se puede pagar. Para este viernes se esperan protestas en diferentes plazas de la provincia y también frente a la legislatura. Este fue el informe para el Foro Argentino de Radios Comunitarias desde Radio Sin Dueño, Tupungato, Mendoza.